Sí, te cuento que desde el viernes pasado que estamos fuera del aire. Hasta hace un rato estábamos intentando probar si podíamos solucionar este problema, pero todavía seguimos sin salir al aire. Che, Fernanda, ese corte de luz que tuvieron es como el que se está dando ahora en los barrios, que cortan así sin aviso, por, supuestamente por ahorro de energía y esas cosas. Claro, eh, la semana pasada cuando se cortó la luz fue un golpe, bueno, en realidad no se cortó la luz, fue un golpe de tensión el cual también quemó muchos electrodomésticos a vecinos de, de acá del barrio y a distintos barrios también. Yo soy de Frino, por ejemplo, y ahí cada dos por tres se corta. Acá lo que pasó es que a vecinos, eh, prácticamente a una, se le quemó todos los electrodomésticos. ¿Y ustedes hicieron algún reclamo a Edenor o a, a, a la empresa correspondiente? Desde el día viernes estamos llamando a Edenor, y nos atiende una maquinita como siempre, uh -huh. todas las veces que llamamos, todas las veces nos atiende la máquina, nos da el número de reclamos, nos toma ese reclamo y nadie nos, nos da una respuesta. ¿Se presentó alguna, algún escrito también en forma de denuncia a la empresa, alguna sede? Todavía nosotros no, no estábamos en eso, pero vecinos que sí se les quemó están en eso. Supuestamente Denor dijo que se iba a ser responsable de las cosas, pero todavía no pasó nada. Uh -huh. ¿Y ustedes ahora cómo están haciendo para, para seguir con el laburo? ¿Qué estuvieron pensando como para, para poder salir al aire otra vez? Bueno, hoy a la tarde eh, nos reunimos con gente de programa y a ver si ellos mismos también nos pueden aportar ideas porque estuvimos pensando eh, hacer bingos para poder arreglar el transmisor y a ver si la gente de los programas nos pueden ayudar. Nosotros desde acá, desde La Posta, les ofrecemos todo, todo lo que sea necesario, incluso si alguno de los programas, ustedes creen que alguna de sus producciones eh, necesite aire, la, la, acá sí. lo tienen disponible, ¿sí? ¿Ya, sí, sí eso sí, ya sabemos Gracias, compañero. Buenísimo. Y también todo, todo el apoyo y toda la, la fuerza necesaria, porque desde este 2010 arrancó bastante complicado para Tincunaco y encima ahora sí, se suma esto. ¿Ustedes sí. cómo, cómo lo están viviendo a pesar de...? De todo esto y como te contaba al principio, uh -huh. medio triste porque, o sea, nuestro laburo es nuestra pasión y no podemos hacer nada. O sea, eh, ya hoy eh, queríamos intentar salir al aire y no podemos porque al transmisor algo le pasa. Muy bien, no sé qué es, ¿viste? Porque... Pero intentamos probar, hablamos con nuestro técnico Néstor Mendiguru, uh -huh. que gracias a él estamos tratando de dar fuerzas entre nosotros. Eh, también hay un electricista que también nos está ayudando y nos dice cuándo podríamos prender el transmisor, a ver si se puede prender o no, y, pero tristes, no sé. También la gente, los mismos vecinos nos mandan mensajes preguntando por qué Tincunaco no está saliendo al aire y es lo mismo que le pasa a ellos, eh, claro. por falta de la luz o porque está el, go el golpe de tensión. Bueno, Fernanda, eh, te mandamos un saludo grande y un abrazo grande, gracias por, por, por poder atendernos el teléfono. Bueno, y nuevamente le decimos a los compañeros de Tincunaco que le mandamos eh, toda la fuerza y cualquier cosa que se necesite, la posta va a estar acompañándolos.